amigo, el reverendo Moisés Salviar, en 40 segundos comienza tu programa era algo indescriptible yo te busco, yo te busco, con fuego en... son las 9 y 59 minutos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 y hoy en esta mañana entonces con esas por eh, bendiciones del señor quiero traspasarle para ustedes también que en esta mañana se levante tenga ánimo el señor jesús le dé fortaleza y pueda hacer las cosas que usted siempre ha deseado aquellas cosas buenas honestas que sirven para el diario vivir para su familia que sirven para que usted pueda al final del día decir oh que bueno fue el día para mí si sí, hice esto hice esto otro y me alcanzó para descansar y meditar y orar y dar gracias a Dios, que así sea por eso que voy a leer para ustedes un salmo que es una oración a Dios pidiendo la victoria, el salmo 20 el salmo 20 dice así Jehová oiga en el día de conflicto el nombre de dios de jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos y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 Y un salmo en el cual nosotros podemos afirmarnos Y también podemos orar tal cual como el salmo lo hace Y el salmo nos incita justamente a orar Y nos dice que el Señor te oiga en el día de conflicto ¡Ah! ¿Cuántas personas están en conflicto hoy? ¡Oh! Conflicto con enojados, angustiados, airados Como dice el chileno cabreados, están cansados, tan cansados de tanta cosa que viene muchas veces encima, que que muchas veces no alcanzan las fuerzas para poder lidar o lidiar contra todas. No obstante, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Le voy a decir que el versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ah, qué bueno sería, ¿verdad? Que Dios nos dé conforme al deseo de nuestro corazón. Porque en la familia siempre el papá y la mamá desean lo mejor para sus hijos. Aunque muchas veces los hijos no dan lo mejor para sus padres se preocupan de ellos primeramente y después un engañito como dice el chileno, un engañito llevan para engañar un poquito así a sus padres y le llevan una cosita, un chocolatito algo así pero sus padres muchas veces no necesitan eso necesitan otras cosas y muy pocas veces dan un billetito por ahí, no es verdad claro, bueno que Dios te, te dé conforme al deseo de tu corazón Porque tú que eres papá, mamá Ah, desea que tu hijo, tu hija eh, Tenga de todo, que no le haga falta nada Que esté feliz, que siempre esté con esa alegría del vivir Y si están casados, también los nietos Así es la cosa Bueno, que Dios dé conforme el deseo de tu corazón Pero si tú te allegas a Dios Ah, no tengas dudas en algún momento ahí viene la bendición como esta lluvia de anoche lluvia fuerte ruidosa lluvia eh, bastante lluvia y, y bastante frío también de repente pero ahora ya está saliendo el sol y qué cosa linda se ve hasta los árboles ahora están más verdes porque se le fue todo el polvo de que había levantado los vehículos y los vientos está todo lindo así va a venir lluvia de bendición sobre tu vida cuando mires al cielo de allá viene la lluvia del cielo viene la lluvia de bendición así sea oh, oh Yo quiero en esta mañana decirle estimados amigos oyentes que nos nos, uh, nos da la grata impresión por los oyentes y por las personas que nos saludan que estamos cumpliendo el objetivo. El objetivo de este programa radial es darle a conocer el camino del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy pocas veces yo predico doctrina Pues yo tengo mi púlpito para predicar doctrina Por eso muchas veces También encuentro personas Hermanos de mi iglesia y de otra iglesia Que me dicen Pastor cuando va a predicar de este tema O de este otro tópico Que abarque la doctrina que tenemos sí claro podría hacerlo No obstante Yo creo que como está llegando a muchos hogares que no saben nada respecto de las escrituras porque no tienen ni siquiera una Biblia, pero están interesados en la bendición, están interesados en saber de este evangelio bendito, predico solamente el camino del evangelio, lo que hace el evangelio o como nosotros creemos. Entramos al evangelio o como nosotros recibimos la bendición que da las buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir evangelio o evangelio quiere decir buenas nuevas. Y entonces, por eso que predico temas de la Biblia que nos llevan a la vida diaria, a la vida real, a una vida que nosotros podemos modificar, cambiar para mejor. Y también el sentido de alerta cuidado de no desviarnos del camino verdadero por eso me siento grato en cumplir el objetivo y hago un esfuerzo sobre eso pues en la iglesia lógicamente donde todos son casi todos son miembros de la iglesia y ya saben cantar y ya saben manipular la biblia en los capítulos los versículos los libros donde están Saben cómo alzar sus manos para orar O para glorificar a Dios Lógicamente que allí es un poco diferente De lo que se hace en la radio ¿Eh? Porque ahí estamos todos orando Todos cantamos Todos levantamos la mano Todos damos eh, esos eh, eh, esos eh, gritos de, de glorificación a Dios De aleluya, de amén, de gloria a Dios Sí, así lo hacemos en la iglesia Expresamos nuestro sentimiento espiritual Ah, qué lindo es eso Cuando veo a los hermanos glorificar Levantar sus manos, cantar fuerte Y muchas veces con lágrimas que eh, van rodando por sus rostros Sí, qué lindo es eso Porque están sintiendo una comunicación maravillosa Que limpia, que lava el alma Entonces en esta mañana también traje un himno lindo Porque Dios cumple sus promesas Cumple lo que Él habla en su palabra Lo cumple, eso lo vemos diariamente Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Estoy maravillado ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios. Por la sangre que descansa en tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir un con unión Y adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Amigos oyentes y hermanos en el Señor Jesucristo Vamos a hablar nuevamente Voy a hablar Y usted que está orando para que este programa Llegue al corazón También entonces, hágase parte Hágase parte Ayúdenla espiritualmente con su oración Voy a hablar nuevamente entonces De Romanos capítulo 1 Que nos hemos estado eh, Abocando solamente al versículo 16-17 que lo voy a leer de nuevo que dice así porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación por eso que no se avergonzaba del Evangelio y yo tampoco y los que estamos en la iglesia tampoco nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación no es para otra cosa es para salvación salvación que, que muchos no entienden salvar de qué el hombre y la mujer fueron hechos por Dios. Fueron creados. Yo creo creo en la creación. Mi fe es en la creación. Mi, mi forma de, de, de, de ser y de pensar y de creer es la creación. Que Dios lo creó. Que no vino un asteroide de aquí, otro de allá. Y se juntaron e hicieron un, un, una tremenda... ...pelota de, de tantos asteroides en el cielo... Eh, ...en el espacio... ...y después por casualidad... ...dieron semillas... ...dieron esto, dieron esto otro... ...y se creó un, una ranita... Una, ...después una ardillita... ...después un, un macaco... o ...después un, un, un mono grande... ...y después el Homo Sapiens... Ah, ah, ah, ah. ¡Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa! Dios mío, por eso yo creo en la creación Dios lo creó creó al hombre y a la mujer Mismo los palentólogos Que ellos, a, a, a ver Estudian la tierra en las diversas capas que tiene la tierra Y le dan edades y todo eso Ellos se han dado cuenta Que después de los árboles y de animales Súbitamente De repente Aparece el hombre Ah es como la Biblia lo dice pues Si lo dice Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y así dijo Dios Que creó los cielos Y él lo hizo El lo formó la tierra El que la hizo y la compuso No la creó en vano Para que fuese habitada La creó yo soy Jehová y no hay otro yo soy Dios que hablo justicia que anuncio rectitud lo dice en Isaías capítulo 45 versículo 18 y 19 y yo creo que como Dios hizo al hombre y le puso espíritu espíritu de él mismo Dios sopló sopló en las narices del hombre Y le dio de su espíritu De su vida Se la dio al hombre y a la mujer Para que ellos Poblase la tierra Y les dio esa alma que un día Tendrán que llegar delante De Dios Sea Que usted crea O sea que no crea Van a tener y vamos a tener Que comparecer Ante el tribunal de Cristo Y si usted o yo he desobedecido la ley de Dios, vamos a ser juzgados. Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Dios vino a esta tierra en forma de hombre para darnos a conocer el camino de la salvación de nuestra alma. Si usted dice que no tiene alma, bueno, es una persona sin alma entonces. Nada más que así. No no peleo por eso Yo sí deseo que usted un día comprenda Que este espíritu de vida que Dios nos dio Va a llegar ante la presencia del Señor Y si hemos hecho lo malo Vamos a ser juzgados En el gran tribunal de Dios Y si hemos hecho lo bueno También Pero aquí en la tierra tenemos La oportunidad de entrar al camino que Dios apuesto para nosotros. El camino del evangelio, el camino de las buenas nuevas, buenas nuevas que hay salvación. Ah, pero si alguien no escucha ese camino, el evangelio, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con los indios que están en la selva con aquella déjeselo a Dios. Usted que está conociendo que hay un puente, pase por el puente, pues. Pase por el puente. El puente es el evangelio que el Señor nos dio Entonces por eso que dice Que no me avergüenzo del evangelio Dice el grande apóstol Pablo Porque es poder de Dios Para salvación Si usted no entra en este camino de salvación Va a tener salvación Posiblemente usted dirá Bueno es que Buda Y que eh, los musulmanes Y que los chinos que eso, Son puras disculpas baratas Son disculpas porque usted le tiene miedo al evangelio Usted tiene miedo de entrar al evangelio sí pues ¿Por qué? Ah porque usted está acostumbrado a hacer esto a hacer esto otro Y aquello también que en el evangelio no se puede hacer No se puede tomar un trago Yo puedo tomar un trago Yo puedo emborracharme Yo puedo hacer todo lo que hacen los otros porque puedo hacerlo pero no debo comprende la diferencia por eso los que han sido borrachitos que han entrado al evangelio comprenden que ya no más no más porque ese ca ese camino del trago los llevó a eso a perder su familia a perder su empleo incluso a perder su dignidad Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, sí, sí, sí, todo aquel que cree. Ah, qué lindo es poder encontrar una persona que tiene fe. Y un muchacho me dice, "Mire, yo no, no no soy evangélico, pero qué me gusta. Y me gustaría algún día entrar allá, estar con ustedes. Me gusta, me gusta esas personas porque están diciendo lo que el corazón siente, el alma siente, el alma que salió de Dios busca a Dios. El alma que, que es de Dios siente el deseo de la comunión con Dios, de estar cerca de Dios, de estar adorando a Dios, de estar glorificando a Dios, de estar recibiendo de Dios la fuerza, la virtud que le da para seguir en este camino. Ah, sí, pues, claro. Eso es lo que pasa con nuestros hermanos, hermanas de la iglesia. Y por eso que después dicen, no, volver atrás yo nunca, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perder todo lo que lo que ha recibido de dios aunque hay algunos que vuelven atrás hay circunstancias que los amigos, que los compañeros, que los familiares o que una rabia, un enojo allí estuvo el tentador y los tentó y fueron vencidos por la tentación hoy día clame a dios como decía el salmo él te escucha en el día de conflicto ah si sí pero como voy a conocer a dios como eh? no puedo no sé no entiendo eso bueno vaya a donde entienden pues vaya a donde entienden donde saben donde tienen la experiencia si usted tiene un auto que está malo que está eh, está eh, trabajando mal bueno no lo lleve allí donde se siembran papas pues llevelo un mecánico que entiende de motores igualmente Así, si usted no entiende mucho del Evangelio No entiende esas cosas Vaya y pregunta a quien entiende pues ¿Ah? No vaya a donde Aquellos que especulan solamente Que critican solamente Que ah, que encuentran todo malo no, no, no, no, no Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra De sus manos Eso lo leíamos ayer En el Salmo 19, versículo 1 ¡Claro! así es como dios se ha revelado a los hombres porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles pues desde la creación del mundo su eterno poder y las cosas invisibles de dios de la deidad de dios eh, aquí mismo en el capítulo 1 de romanos donde estamos leyendo el versículo 20 lo dice por eso es que le estoy leyendo aquí en el capítulo 1 de romanos Y también mire Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A la gente antigua por los profetas En estos días Nos ha hablado Por la parte humana Por Jesucristo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo Hizo el universo ¿Está entendiendo? poco Bueno vaya a la iglesia Le convido que vaya a la iglesia Si usted que hace tiempo Que se está decidiendo Vaya pues Por lo menos ya conoce mi voz Si no me conoce personalmente Conoce mi voz Y conoce la forma De que yo explico O de que yo hablo O de que yo predico ¿Ah? Aquí en la radio Y los himnos que cantamos eh, eh, También ya lo conoce Por lo menos vaya a mi iglesia entonces ¿Dónde queda su iglesia? ¿Dónde queda su iglesia? Calle José, Victorino Lastarria, número 630 Le convido, hoy tendremos una reunión Nuevamente tendremos una reunión Nos juntaremos No importa que hayan 5, 20, 500 personas Usted va a ser bien recibido o recibida Si, sí, mire, no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree Y como explicábamos ayer al judío primeramente, también al griego, puede ser a los despreciados, a los apartados, a aquellos que, que no valen nada, a ah, Dios le da un valor. ¿Y usted que se siente valorado? Más brillante va a ser. Sí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si Dios permite, mañana continuaremos. Que Dios le bendiga y haya comprendido algo de lo algo que he predicado también en esta mañana. En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Dios de gloria, en esta mañana, Señor, me siento tan bien porque predico, porque hablo de su grandeza, Señor amado, oh, porque hablo de de aquellas cosas que para los hombres comunes parecen sobrenatural, pero para nosotros son tan apreciadas. Es natural que sintamos su presencia. Es natural, Señor, que le demos gracias. Oh, es natural recibir de usted las bendiciones, como esta lluvia que envió esta noche. Oh, qué lindo, mi amado Señor, porque nace el Sol de Justicia para nosotros. Le agradezco por su amor y su bondad, Señor, de poder en esta mañana hablarle a tantas almas, tantas personas y a sus hijos que están escuchando, que son de diversas iglesias, pero que predican su palabra. Dios mío, dele la fortaleza, dele la sanidad también a sus cuerpos físicos, dele la sanidad del alma también, que muchas veces están heridos. ¡Oh, sí, Señor, ponga su mano bendita! Dele un abrazo lindo, de ese abrazo cariñoso, calientito, Señor amado. ¡Aleluya! Que podamos sentir su presencia y su amor y su bondad. Le ruego por esos que están dolientes, Señor, que duele, le duele, le duele su cuerpo. Los que están enfermos, que no pueden sanar. Oh, Dios mío, ponga su mano invisible de sanidad y de lenidad, de amor, de misericordia sobre cada uno de ellos y hoy sientan en esta mañana sientan que usted señor a través de mi oración que oro con todo mi corazón y con toda mi fe que así sea se lo ruego en el nombre de jesucristo nuestro señor y dios amén y amén señor jesús yo le convido entonces a la iglesia José Victorino Lastarria, 630. Vaya por la calle o la avenida Salvador Allende. Llega al 630 de tracito. De ese número está la calle José Victorino Lastarria, 630. Segundo sector, población pedro y reserva. Este pastor, el reverendo Moisés Salvear, se despide con un abrazo cariñoso también a la distancia. Que Dios le bendiga. Se ha bendecido.